Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/barra a la carta. Buenos días, son las seis, las cinco en Canarias. España a las seis en las mañanas de Radio Nacional. í ñ i g o Alfonso. Hola, ¿qué tal están? Gracias por acompañarnos. Esta es la mañana del 15 de marzo, es lunes, y hoy vamos a tener cielos poco nublados o despejados en gran parte del país. Va a llover en el Pirineo y en parte del Cantábrico. Hoy a las 11, Ciudadanos reúne a su ejecutiva, una de las más complicadas y delicadas de los últimos meses. Inés Arrimada se s abre a cambios en la estructura para contener la ola de críticas internas por el fiasco en Murcia, que ha derivado en unas elecciones en la comunidad de Madrid. El partido está débil y su futuro puede complicar. Después de que Teodoro García Ejea haya fichado para el PP a uno de los responsables de la extensión territorial de Ciudadanos, el que fue secretario de organización con Rivera, Fran Herbías. Las puertas del Partido Popular deben estar abiertas para unir. Al Partido Popular y a Ciudadanos por la base. Y el secretario general de los Populares llama así a miembros de Ciudadanos a cambiar de partido. Hervías, que lo conoce muy bien, asegura que hay cargos que se lo están pensando. Ciudadanos, como decimos, ante sus horas más complicadas, Edmundo Val acusa al PP de prácticas mafiosas. Han abierto su caja B y están dispuestos a pagar lo que haga falta pagar para comprar a gente. De Ciudadanos. Hoy anuncian en la región de Murcia los tres exdiputados de Vox que van a votar si van a apoyar la moción de censura contra el presidente López Miras, que previsiblemente se debate a finales de esta semana. Hoy la Asamblea de Madrid decide si recurre el auto de la justicia que confirma las elecciones del 4 de mayo. El PSOE, que ha presentado una de las mociones de censura contra Díaz Ayuso, enfría este escenario y asegura que se va a centrar a partir de ahora en la campaña electoral. Ángel Gabilondo. Llamamos la a participación En el proceso electoral, y estoy estoy dispuesto, estamos dispuestos a hacernos cargo del gobierno de Madrid. El... Y hoy se cumplen 10 años del inicio de un desastre humanitario que todavía continúa, 10 años del inicio de la guerra de Siria. De nuevo, y me、no、acorato apelo a Le Parte en conflicto. e l El Papa ha pedido a las partes que se sienten a negociar. Hace un año que se decretó un alto el fuego. La guerra ha dejado 400.000 muertos hasta hoy. 8 de cada 10 sirios es pobre y centenares de miles ha dejado su casa. Nos recuerdan a las puertas de Europa que el silencio no vale, que se puede ignorar. Pero que el drama permanece. La comunidad internacional ha utilizado Siria como el tablero de una guerra muy cruel, la primera del siglo XXI, que no ha sabido detener. Rusia e Irán apoyando al Assad, Estados Unidos a la oposición kurda. Y en un espacio más indefinido, La Unión Europea. Hoy lo vamos a analizar en estas cuatro horas de información que estamos estrenando en la radio pública. Es 15 de marzo y, justo hace hoy un año, todos despertamos con una sensación de incertidumbre muy difícil de describir. Hoy, hace justo un año, entraba en vigor el primer estado de alarma en nuestro país. Hoy, un año después, alternamos a nuestras conversaciones las cifras de fallecidos y de contagiados con las de afortunadamente vacunados. Lalo Tobar, buenos días. Buenos días. Esa sensación de emergencia que hemos tenido todos y a la vez sensación de colaborar a nivel internacional, que lo hacemos siempre desde la investigación, pero inmediatamente comunicando los datos, colaborando, poniendo todo en abierto, no, no, no hay precedentes. Es probable que. Que esto cambie la manera de hacer ciencia. Margarita Del Val, viróloga en Radio Nacional de España. Todo ha cambiado, quizá algunas cosas p a r a b i e n Con Margarita Del Val, los tres responsables de las vacunas españolas del CSIC. También la directora del Instituto de Salud, Carlos III. La ciencia española, en un programa especial de No es un día cualquiera, con Carlas Mesa este domingo y ya en podcast, imprescindible. Despertamos este lunes con las cifras contenidas. Recorta los contagios, menos de 10.000 reportados por las comunidades, 151 fallecidos, con todas las Precauciones y esperando el reporte del Ministerio esta tarde. Y con la incidencia acumulada en el entorno de los 130 positivos por cada 100.000 habitantes. Alivio de restricciones en la Comunidad Valenciana. Reabren gimnasios y piscinas. También el 30% en el interior de bares y restaurantes. En La Rioja, al 50%. Entonces, tienes que mantener una distancia de un metro y medio entre grupo o personas. Aunque yo tenga un aforo de 15 personas, me pueden entrar c 4 al local y cumplir totalmente el aforo porque la distancia es la que lo marca. Y Cataluña recupera hoy su libre movilidad interior. Ya no hay cierres comarcales. Es lunes, lunes de mucha actividad en los juzgados. En la Audiencia Nacional. Ángela Cedes. Ya、no、aludido、pagar. por el ex tesorero Bárcenas en la sala, hoy en la Audiencia Nacional, Ángela Cebes, ex secretario general del PP desde 2004 hasta 2008, conocedor, según Bárcenas, de la presunta contabilidad B del partido y beneficiario también de sobresueldos. Ángela Cebes en la Audiencia Nacional y Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, como imputado en el caso Neurona, por una... investigado por una posible factura falsa por el cobro de más de 26.000 euros a esta consultora mexicana. Un convenio que es、eh, una señal muy clara a los、eh, más de 275.000 españoles residentes en Francia y un guiño también a los más de 125.000 franceses. Eh, residentes en España. La ministra、para、de ellos... Exteriores, Arancia González Laya, anunciaba así hace unos meses el primer convenio para ofrecer la doble nacionalidad firmado por España con un país europeo, con Francia. Hoy lo firman en m o n t a u b a n Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Localidad escogida. Allí falleció en el exilio Manuel Azaña, el último presidente de la Segunda República, a quienes los dos líderes recordarán hoy. Cumbre hispano-francesa, retrasada por la pandemia, en la que va a quedar firmado este convenio del que podrán beneficiarse cientos de miles de hijos, nietos, de Exiliados al país que más españoles acogió en el siglo XX. Mirada en Francia, también en los Países Bajos, que desde hoy hasta el miércoles vota en las primeras elecciones generales del continente en pandemia. 37 partidos para 150 escaños. Muestra de la polarización política del país. Favorito el dimitido Mark Rutte, candidato a la reelección. Y Alemania ya ha recontado las papeletas de sus dos elecciones regionales. En dos estados ha fracasado en ambos la CDU, el partido de Angela Merkel. La primera prueba para su sucesor al frente del. De los democristianos a seis meses de las generales. Una... A Amin Lassell e ha pesado la gestión de la pandemia, los escándalos de corrupción en los dos estados. Ha registrado mínimos históricos. Le ha pesado también que no es Merkel y que su liderazgo no está consolidado. En los deportes fútbol, la noche triunfo sevillista en el d e r b i Hoy, oportunidad del Barça para acercarse al Atlético de Madrid. Lucas García. En el partido que les va a enfrentar a la Sociedad Deportiva Huesca, en el Camp Nou, esta noche a las 9, un encuentro que cierra la jornada 27 en Primera División. Recordamos la clasificación: el Atlético de Madrid tiene 63 puntos, 56 el Barça. De anoche destacar es Esevilla 1 Betis 0, gracias al gol de Yusef Enneziri en Segunda División. Hoy un partido a las 7 de la tarde: Juan Almería y Alcorcón. Todo esto en un lunes en el que conoceremos la convocatoria de Luis Enrique de cara a esos partidos de clasificación para el Mundial que la selección española jugará la semana que viene frente a Grecia, Georgia y Kosovo. Can't breathe de Her, canción del año en, gala, en la gala de los Grammys celebrada esta noche en Los Ángeles. Es un tema inspirado en las protestas raciales que estallaron en Estados Unidos durante el verano de 2020 tras la muerte de un ciudadano afroamericano, George Floyd, que fue, recuerden, asfixiado por un policía. Todos los premiados con nuestro corresponsal en Washington, con Fran Sevilla. Buenos días, Fran. Hola, buenos días. Noche histórica en la gala de los Grammys. Beyoncé se ha convertido en el artista con más Grammys de la historia 28. Breaking the All. o ヨンセ También Taylor Swift ha hecho historia y es la primera mujer en lograr un tercer Grammy a Mejor Álbum del Año con Folklore. g e r se ha llevado el premio a Canción del Año recogiendo en el título de esa canción una frase que pasará a la historia. I Can't Breathe, las palabras de George Floyd antes de morir tras aplastarle el cuello a un policía en Minneapolis. m i l l i Ellis ha ganado la grabación del año con Everything I Want e d y el puertorriqueño Bad Bunny ha logrado su primer Grammy por Mejor Álbum Latino Pop Urbano. Ha sido una gala presencial, aunque limitada a los artistas. Y sus acompañantes con actuaciones en directo y tratando de transmitir un mensaje de optimismo para superar la pandemia, con homenaje además a los locales y bares de pequeñas actuaciones en directo que tuvieron que cerrar sus puertas hace ahora un año. Gracias, Fran. Estos son los ganadores de los premios Grammy de esta edición. Notas de voz al WhatsApp al 6205-75712. Estamos en arroba, las mañanas-RNE. guión bajo、Rne. Son las 6 y 9, las 5 y 9 en las Islas Canarias. Más noticias en la pública en España a las 6. Ahora con Lalo Tobar. Todo tuyo. Gracias. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Palabra de hazaña. 80 años. p a piedad y perdón. Intelectual y político. Cultura y democracia. Admirado y vilipendiado. Patriotismo y nacionalismo. Descubre la figura de Manuel Azaña en la exposición de la Biblioteca Nacional. Organizada por Acción Cultural Española. Visita tu exposición. Radio Nacional de España con la Cultura. Radio Nacional de España. España a las 6 España a las 6 y 10, a las 5 y 10 en Canarias. Finalmente, elecciones en la Comunidad de Madrid y reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos con previsibles cambios en los despachos de la formación que la semana pasada casi acarició la presidencia de Murcia y que hoy despierta habiendo perdido mando en dos. De los cuatro gobiernos autonómicos de los que participaba. En Murcia, hoy, la fecha del debate de una moción de censura que hoy por hoy, echando cuentas, no va a prosperar. Así nos despiertan. Pero antes otro foco, al que Radio Nacional atiende hoy, sin desatender lo demás, pero sí atendiéndolo para subrayar que la rutina no debería ser excusa. Todo empezó un día como hoy, hace 10 años. Cristina Sánchez, corresponsal b en Oriente Próximo. 10 años de guerra en Siria. Todo comenzó así, ¡Susurra, susurra, susurra, con revueltas populares que reclamaban un cambio en las calles. Y la brutal represión de las fuerzas de seguridad, cada funeral por manifestantes muertos tornaba en protesta, pero Bashar al-Assad no siguió el camino de otros autócratas de la región expulsados por la primavera árabe. La oposición se armó y se dividió. Rusia e Irán acudieron en ayuda del presidente sirio, Estados Unidos, de los kurdos en la lucha contra Daesh y Siria se convirtió en la guerra mundial del siglo XXI, en la que se han cometido las mayores atrocidades contra la población civil, en su mayoría a manos de las tropas progubernamentales, según Naciones Unidas. Se estima que más de 400.000 sirios han muerto. El 50% de su población ha perdido a un familiar o allegado. La mitad se ha visto obligada a huir de sus hogares. De 100.000 personas, nada se sabe, arrestadas o desaparecidas en los temidos centros de detención de Damasco. Al-Assad se ha ido imponiendo militarmente y ha rechazado cualquier solución política. Y Siria sigue siendo a día de hoy una pesadilla, afirma Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la que más del 80% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. La guerra mundial del siglo XXI, gracias Cristina. Hoy en las mañanas de Radio Nacional, la guerra de Siria, la geopolítica, el papel de cada potencia. Y la calle, la población, los refugiados, los desplazados, Siria, desde aquí. Y desde allí, también desde la frontera, con la enviada especial de Radio Nacional, Aurora Moreno, lo urgente en equilibrio con lo importante. La convivencia con el virus no es posible. Hay que declararle la guerra al virus. No se ha declarado la guerra al virus en este país, ni en Europa, ¿eh? ni en el bloque occidental. Hay mucho a lo que atender. Palabras de César Carballo, adjunto de urgencias del Ramón y Cajal de Madrid en Radio Nacional. También en el programa especial que ha firmado este domingo No es un día cualquiera. Carlas Mesa y equipo, con los responsables de los proyectos de las vacunas españolas, virólogos, epidemiólogos, la ciencia española en Radio Nacional. Ahora en el podcast, es imprescindible. En breve, la pandemia, los datos con los que despertamos en la semana en la que, si todo va como debe, nos acercaremos a la barrera de los 100 positivos por cada 100.000 habitantes para rebajarla. Es lunes, es 15 de marzo, en Madrid, d e la Comunidad, la política piensa ya en el día 4 de mayo. Se trataba de determinar qué se colocaba por encima, si la convocatoria de elecciones o las mociones de censura a Díaz Ayuso, finalmente, y pendientes de posibles recursos, por el momento, elecciones autonómicas. Ángeles Baza, buenos días. Buenos días, el tribunal respalda que prevalece el d e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 A juzgar el fondo del asunto. Hoy solo se han rechazado las cautelarísimas. Próximamente, el mismo tribunal tendrá que escuchar a las partes y decidir sobre el fondo. Esto es, sobre la legalidad o no del decreto frente a las mociones de censura presentadas. Dos catedráticos de Derecho Constitucional consultados por Radio Nacional coinciden. Los argumentos del auto apuntan a cuál puede ser la sentencia definitiva. Escuchamos a Javier Arboch, de la Universidad de Barcelona. Que le dará la razón al gobierno de la señora Ayuso, porque si no. hubiera accedido a la suspensión Del decreto. De manera que, aunque aún no está todo dicho, a día de hoy la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid para el martes 4 de mayo se mantiene, aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero el Alto Tribunal suele tardar muchos meses en resolver un recurso de casación. En Madrid no habrá moción, mociones de censura a Díaz Ayuso por ver esta si la habrá en Murcia, al también popular López Miras. Hoy el PSOE de la Comunidad consulta su militancia si finalmente presentarla, porque con las cuentas en la mano no tiene visos de prosperar. aunque a u n Que los votos de los tres diputados de Vox expulsados del partido pueden suponer un nuevo giro del guión en la política regional. Murcia, Daniel Jiménez, aún no está todo escrito allí. Pendientes de estos tres exmiembros de Vox, porque si votasen a favor de la moción de censura, tumbarían el gobierno de López Miras. Sí, porque esta mañana van a ofrecer una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces. Allí sabremos su postura sobre la moción presentada por Ciudadanos y PSOE. Ambos partidos necesitan al menos un voto más. Recordemos que en la Asamblea hay 45 diputados, 23 se necesitan para que la moción prospere. De momento solo suman 22, los 17 del PSOE, 3 de los 6 de Ciudadanos y 2 de Podemos. El secretario general de los socialistas murcianos apela a la responsabilidad de todos los diputados de la región de la región. Diego Conesa. Se pueden sumar cualquiera de los 45 parlamentarios. Ya han anunciado que lo van a apoyar los dos diputados del grupo parlamentario Podemos. Hay muchos otros diputados. Desde el PP piden a Ciudadanos y PSOE que retiren una moción de censura que está abocada al fracaso y que aseguran solo genera inestabilidad y confusión. Pero hoy por hoy el escenario es este: adelanto electoral en la Comunidad de Madrid y fracaso de la moción de censura en Murcia. Es el peor escenario para quien prendió la mecha, para Ciudadanos, porque ha perdido su papel coprotagonista en dos de los gobiernos regionales de los que participaba, el de Madrid y el de Murcia. Este fin de semana él mismo lo publicaba en su Twitter, Fran Erbías. Figura fuerte del partido, uno de los fundadores, se pasa al PP. Hablamos con él en las mañanas a las ocho y media. Y era reclamación de miembros críticos del partido. Finalmente, hoy, Luis de Benito, reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos. Ciudadanos afronta a la ejecutiva de este lunes tocado de gravedad, al borde del precipicio y profundamente dividido. Acerca de lo sucedido hasta ahora y también del camino a tomar. En la previa de este fin de semana, en las redes sociales, los que ven como única salida unirse al PP para hacer frente al sanchismo y los que están dispuestos a resistir y no dejarse comprar. Entre estos últimos, el portavoz parlamentario Edmundo Val, quien este domingo volvía a denunciar una nueva trama de corrupción de los populares. Comportamientos mafiosos, asegura Val, quien h a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 De la caja B. En el centro de la Diana, pero dispuesta a continuar al frente, la presidenta Inés Arrimadas prepara cambios para tratar de contener a un sector crítico cada vez más nutrido y cada vez más crítico. Este domingo, uno de los fundadores de Ciudadanos, Francesc de Carreras, exigía que sea Arrimadas la que asuma las responsabilidades, tal y como hiciera Albert Rivera en 2019. A su juicio, Ciudadanos se encuentra en caída libre y ha quedado como un partido inútil y no fiable. Carreras pide así que se abra paso a figuras de. Primer nivel arrinconadas por la actual dirección, como el eurodiputado Luis Garicano, el vicepresidente de Castilla y León Francisco Igea o el propio Edmundo Val. Y hoy, en la Audiencia Nacional, en el juicio a la presunta Caja B del Partido Popular. Ángel Aceves, ya aludido por el ex tesorero Bárcenas en la sala. Hoy en la Audiencia Nacional, Aceves, ex secretario general del PP desde 2004 hasta 2008. Y conocedor, según Bárcenas, de la presunta contabilidad B del partido. Y beneficiario también de sobresueldos. Continúa el juicio a la presunta caja B del Partido Popular. Hoy con Aceves. Y los tribunales citan hoy a otro nombre propio, a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, investigado por el caso Neurona. Araceli Sánchez, para saber si recibió pagos ilegales. El juez. Quiere saber si Juan Carlos Monedero recibió una presunta comisión por el contrato que firmó Unidas Podemos con Neurona. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, un mes antes de la firma de dicho contrato, el cofundador de Podemos recibió 26.200 euros de la consultora mexicana por supuestos servicios de consultoría y que justificó con una factura aparentemente falsa, al parecer elaborada ex profeso. El magistrado sospecha que puede haber una relación entre el dinero recibido por Monedero y los contratos de Unidas Podemos con Neurona. En las elecciones generales y autonómicas de 2019. La formación pagó 363 mil euros a la consultora por unos servicios que a día de hoy ni el juez ni la fiscalía consideran suficientemente acreditados. Además, hoy el juez también va a interrogar a dos testigos: a la persona que supuestamente redactó el contrato entre Unidas Podemos y Neurona y al responsable de Yugendmedia, una empresa audiovisual que habría elaborado trabajos similares a los de la consultora mexicana y por tanto podrían haberse duplicado los servicios. La crónica de este lunes se va a escribir también en el sur de Francia. En la relación de España y Francia. Hoy Pedro Sánchez y e Manuel m Macron firman un convenio para reconocer la doble nacionalidad a españoles que viven allá y a franceses que viven aquí. Enviada especial a esta cumbre es Sandra Gallardo. Se ha elegido un lugar simbólico para una cumbre atípica: m o n t o b a n el lugar donde murió Manuel Azaña. Sánchez y Macron visitarán la tumba del último presidente de la República y rendirán también así homenaje al exilio español. Precisamente pensando en los descendientes de esos emigrados, ambos firmaron. firmarán El convenio de doble nacionalidad. Según estimaciones del Gobierno, podrían optar unos 350.000 españoles que residen en Francia y unos 160.000 franceses que viven en España. Hasta ahora solo se había suscrito con países de Latinoamérica. Desde hacía cuatro años no se celebraba una cumbre bilateral con Francia, esta muy condicionada por la pandemia. Hasta aquí se desplazan solo los presidentes. Los ministros participarán por videoconferencia del lado español, cuatro vicepresidentes. Y ocho ministros. La emergencia sanitaria es uno de los puntos a tratar y tal vez la reunión y el almuerzo posterior sirvan para acercar posturas entre ambos líderes sobre ese certificado de vacunación que estudia Europa. Macron, más reacio, Sánchez, uno de sus impulsores. También se hablará de fronteras, de migración o de la recuperación económica. El pasaporte de vacunación, gracias Sandra, pensando ya en el verano. Por el momento, hoy, la obligada suma de los datos reportados por las comunidades autónomas, a falta del informe del Ministerio. Siguen firmándose datos cada vez más contenidos. Son algo menos de 9.300 los nuevos contagiados, unos 500 menos que el fin de semana pasado, y 151 fallecidos más, sábado y domingo. Muchos, pero la mitad que el fin de semana pasado también. En Radio Nacional, Luis Enjuanes, CESIC, responsable de uno de los tres proyectos de vacuna española más avanzados. No podemos permitirnos、eh, la cantidad. De fallecimientos que se están produciendo por culpa de, de que no hemos podido controlar esta pandemia. Que tenemos que ponernos todos a trabajar en pro de, de conseguir ese objetivo de parar esta pandemia y que la gente viva como, como corresponde. España a las seis. A las 6 y 22, 5 y 22 en Canarias, reajustamos el objetivo. Nos concentramos de nuevo en Siria, en el triste aniversario, 10 años de conflicto. Ya les avanzábamos, vamos a prestarle atención esta mañana a los porqués de esta guerra. Víctor Paredes nos dibuja el plano geopolítico. Lo que comenzó siendo una revuelta popular al calor de las primaveras árabes con la represión posterior acabó convirtiéndose en una guerra civil. Que no desaprovecharon actores regionales e internacionales al final, y con la perspectiva que nos da esta década pasada, más que la guerra de Siria, podríamos hablar de un conflicto armado en el suelo sirio, teniendo en cuenta el número de implicados: Rusia e Irán, Turquía, Estados Unidos y los países del Golfo. Y además, Israel y una larga serie de facciones y guerrillas de distinto signo que van de las fuerzas yihadistas del ISIS a las tropas kurdas del norte del país. Desde la intervención militar directa rusa en 2015, Al-Assad ha celebrado sucesivas reconquistas y pérdidas hasta llegar a la actual situación en la que controla unos dos tercios del país. La región de Idlib, al noroeste, es todavía el último gran bastión de los yihadistas y los rebeldes, mientras Turquía controla la zona cercana a su frontera para evitar la hegemonía kurda. Naciones Unidas, entre tanto, ha denunciado crímenes de guerra sobre el terreno perpetrados por todas las partes en conflicto y, lo que es peor, ante la negligencia internacional. Queda pendiente la resolución definitiva de esta guerra que ha vivido ya varios alto el fuego precarios y se sigue reclamando un pacto sólido apoyado por las grandes potencias, aunque todavía es una incógnita si el cambio de administración en los Estados Unidos tendrá una repercusión directa en el futuro de Siria. El alto representante de la La Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya ha señalado que los 27 de momento no van a retirar sus sanciones contra Bachar al-Assad. Incluso con el apoyo militar de Rusia e Irán, Assad no puede ganar, dice Borrell, y solo una solución política es sostenible. No obstante, el proceso impulsado por Naciones Unidas en busca de esa solución política sigue completamente bloqueado. Y en los deportes anoche, la victoria sevillista en el d e r b i contra el Betis. Hoy cierra la jornada el Barça Huesca, Jorge Agüero. Encuentro que dará comienzo a las 9 de la noche en el Camp Nou. Partido que, si ganan los culés, apretaría la liga, ya que tras los resultados de este fin de semana, el Atlético tiene 63 puntos, el Real Madrid 57 y el Barça ahora mismo 56. Kuman sabe, por lo tanto, que ganar es imprescindible. El equipo está bien. Un día raro, un lunes por la noche, pero bueno, que sabiendo todos los resultados que tenemos que ganar para, para luchar por, por ganar la liga. El Huesca es el colista, está a cuatro puntos de la salvación y para su entrenador Pacheta nada es imposible. El fútbol es muy grande, porque el fútbol depende de un detalle. Es verdad que los equipos grandes tienen muchos、eh, argumentos, pero depende de un detalle. El, el fútbol puede ganar 1-0. Real Madrid y Atlético, por cierto, ya ultiman su puesta a punto para los compromisos de Champions. Los blancos mañana ante el Atalanta en Valdebebas, los colchoneros ante el Chelsea en s t a m f o r d Bridge el miércoles y obligados a remontar. De anoche, victoria del Sevilla 1-0 ante el Betis en el último partido del fin de semana. Los del Opetegui consiguieron romper la inercia negativa de resultados ante el eterno rival y, gracias al gol de Enne s i r i afianzan la cuarta plaza con seis puntos más que el quinto, la Real Sociedad. Todavía tiene. El Sevilla, un partido de liga pendiente que lo jugará este miércoles contra el Elche. Va a ser el quinto encuentro para ellos en lo que llevamos de mes. Y esto decía en m o v i s t a r el centrocampista Joan Jordán cuando terminó el partido. Es muy buena, independientemente de lo que ha pasado en Champions y lo que pasa en Copa. Creo que estoy muy orgulloso de esta plantilla. Pero sí que es verdad que, que en vacaciones tuvimos 15 días.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 Este domingo, además, en primera, Eibar 1 Villarreal 3, Granada 1 Real Sociedad 0 y e m p a t e a 0 entre Celta y Athletic Club. En segunda, también de ayer, Logroñez 0 Málaga 1, Sporting 2 Mallorca 0, Tenerife 2 Albacete 0 y Real Oviedo 1 Leganés 3. Además, esta mañana Luis Enrique dará la convocatoria de la selección para sus tres próximos enfrentamientos a finales de este mes contra Grecia, Georgia y el territorio de Kosovo, encuentros para la clasificación del Mundial. De Qatar 2022 y fuera del fútbol, en baloncesto, marcadores de este domingo en la jornada 26 de ACB: Estudiantes 95, Bilbao Básquet 89, Manresa 90, Fuenlabrada 76, Guipúzcoa Básquet 78, Valencia 60, Vasconia 74, Real Madrid 85 y Betis 69, Moravanca Andorra 61. En Fórmula 1, tras tres días de test de pretemporada en Bahrein, Carlos Sainz logró el tercer mejor tiempo, dejó además Ferrari. Muy buen sabor de boca. Fernando Alonso fue noveno, el más rápido y la sorpresa, Max Verstappen de Red Bull. Y en waterpolo, el Barceloneta levantó este domingo su novena Copa del Rey consecutiva y la decimoséptima de su historia. Ganó 9-3 al Club Natación Barcelona. Sus dedos son jazz afrocubano. Chucho Valdés, pianista, compositor, arreglista, él mismo es música. Hoy Chucho Valdés inaugura su academia virtual, Ana Zurita. Incombustible a sus 79 años, Chucho Valdés acaba de poner en marcha su academia virtual de música, una escuela adaptada a los tiempos de pandemia que vivimos en la que impartirá cursos de piano e improvisación y charlas amenas para compartir sus conocimientos sobre la música cubana y el jazz afrocubano. Y lo hará mediante vídeos formativos grabados por él mismo con su piano. Inventé la timba cubana con el grupo i r a q e t e que es lo que se está bailando hoy, y lo inventé en los años 70. Considerado mundialmente como la figura más influyente del jazz afroamericano moderno, los primeros cursos que ofrecerá la Academia Chucho Valdés serán charlas en las que compartirá sus conocimientos y maestría en piano, y lo hará con un estilo ameno e informal, explicando su visión de la historia del piano cubano moderno y del arte de la improvisación. El cerebro es un paracaídas. Si no、te tiras, te la idea de este proyecto surgió hace tiempo a raíz de las peticiones que durante años ha recibido de estudiantes y aficionados, pero las grabaciones y las giras no le dejaban tiempo. Ahora que el mundo va más lento debido a la pandemia, para Chucho Valdés es el gran momento de compartir su experiencia en la música con todos los demás.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 Hola, ¿qué tal están? Buenos días. Es 15 de marzo, es lunes. Hoy Sanidad va a actualizar los datos del coronavirus en España tras un fin de semana en el que los contagios han continuado a la baja en casi todas las comunidades autónomas. Además, desde hoy, cinco territorios relajan restricciones. Sandra de Miguel, buenos días. Buenos días. En Cataluña se levanta el confinamiento comarcal. Las reuniones sociales podrán ser de hasta seis personas si no son convivientes. Las tiendas de 800 metros cuadrados podrán abrir también los fines de semana, al igual que los centros comerciales. En La Rioja amplían el aforo gimnasios y. e n la comunidad valenciana también vuelven a abrir sus puertas las instalaciones deportivas y el interior de la restauración. Además, comienza la vacunación del personal educativo no universitario menor de 55 años. Miquel Soler, secretario autonómico de Educación, ha señalado que acabarán de inmunizar a los docentes el próximo fin de semana y que se trata de una prueba de cara a una futura vacunación masiva. Y acabaremos con el 100% de las 120.000 personas convocadas. Con lo cual, sí que efectivamente es una especie de ensayo general. Lo que va a ser después la vacunación masiva del conjunto de la población. En Baleares, desde este lunes, los restaurantes pueden atender a clientes en su interior con un aforo máximo del 30%, y la Comunidad de Madrid ya solo aplica limitaciones a la movilidad en una única zona básica de salud, en Morata de Tajuña, además de las generales como el toque de queda nocturno. Y con un estado de alarma que dura un año, la situación administrativa de muchos migrantes y solicitantes de asilo es muy complicada y en muchos casos está al límite. Cuando se decretó el confinamiento domiciliario, el gobierno prorrogó las autorizaciones de residencia y De trabajo, pero la falta de coordinación entre administraciones no ha evitado que muchas personas quedasen al margen minervaoso. La irregularidad sobrevenida les priva de múltiples derechos, como acceder al mercado laboral o a cualquier prestación social, abrir una cuenta bancaria, solicitar o cobrar una beca o renovar el carnet de conducir. Una orden ministerial establecía una prórroga de meses a la tarjeta de residencia durante el estado de alarma, pero en la práctica seguía figurando como caducada hasta su renovación, por lo que no es válida en la mayoría de los trámites. A ello se suma el aumento de las denegaciones de asilo. Menos de un 5% están siendo f a v o r e c i d s Con lo que más personas quedan sin papeles. Yolanda Villavicenzo, presidenta de la organización AESCO. A un año de esas medidas, nos estamos encontrando con una masiva denegatoria de las solicitudes de asilo y con un bloqueo de la cita previa para poder hacer la renovación y continuar con los contratos o que estos puedan ser renovados o los diferentes trámites necesarios para. El vivir del día a día. Esta organización calcula que hay unas 300.000 personas en esta situación. Para obtener sus papeles, deben enfrentarse a un reglamento de extranjería que les exige un contrato laboral de un año de duración y a tiempo completo. Dos requisitos muy lejanos a la realidad del mercado laboral actual. 40 millones de italianos entran hoy en un nuevo confinamiento que se va a mantener hasta el 6 de abril. Se trata de un confinamiento suave que afectará a las zonas que tengan una incidencia semanal de 250 contagios por cada 100.000 habitantes. Desde hoy, 10 regiones. Y la provincia autónoma de Trento estarán bajo esta medida que mantendrá escuelas y negocios no esenciales cerrados, aunque se podrá salir a la calle por motivos de trabajo o salud y las fábricas permanecerán abiertas. Y desde hoy y hasta el miércoles, Países Bajos celebra elecciones legislativas. Elegirán la composición del nuevo gobierno y parlamento al que aspiran un récord de 37 partidos. Unos 13 millones de votantes ne neerlandeses están llamados a las urnas en unas elecciones que se celebran oficialmente el próximo miércoles, pero en las que hoy y mañana algunos colegios van a abrir para que. Acudan a votar los grupos de riesgo y evitar aglomeraciones. A la cabeza de las encuestas está situado el liberal y primer ministro saliente, Mark Rutte. Por cierto, que esta noche se han vuelto a repetir disturbios en La Haya contra el confinamiento. Al menos una veintena de personas han sido detenidas durante esta protesta en la que la policía ha empleado cañones de agua para dispersar a las casi 200 personas que se habían reunido para criticar el confinamiento. En Ámsterdam también se han registrado manifestaciones que se han saldado con tres detenidos. Y en Bolivia, la justicia ha dictado esta madrugada prisión preventiva de cuatro meses para la expresidenta interina del país, y a n i n e Áñez. Y para los exministros de Justicia y de Energía, los tres ingresarán en cárceles de La Paz, la capital del país. Están acusados de sedición, conspiración y terrorismo por asumir el poder tras la marcha del presidente Evo Morales al perder el apoyo de policía y ejército en noviembre de 2019. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decretado el confinamiento de la capital, Caracas, y de dos estados vecinos por la expansión del coronavirus. Que se decreta a partir de mañana, para estos siete días, una flexibilización parcial, limitada, con cerco sanitario total sobre Caracas, La Guaira. Miranda y Bolívar. La medida consiste en una semana de cuarentena seguida por otra de flexibilización parcial de la economía en estas áreas y ante la expansión de la variante brasileña. Y el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, considera que el expresidente Donald Trump debería pedir a sus seguidores que se vacunen. Fauci cree que unas palabras de Trump podrían ser un punto de inflexión. Lo ha dicho durante una intervención en la cadena de televisión NBC. Donde también ha añadido que una. Proporción grande de personas no querrían vacunarse simplemente por consideraciones políticas, algo que dice no tiene absolutamente ningún sentido. Por eso cree que hay que disociar la persuasión política de lo que es sentido común o salud pública. Se lo estamos contando desde las seis. Esta noche se ha celebrado en Los Ángeles, en Estados Unidos. Los premios Grammy, también ha sido la noche de Billie e i l i s h Que se ha llevado el premio a la mejor grabación del año con Everything I Wanted. También la de Taylor Swift y su álbum Folklore. Y de Beyoncé, que ya es la artista más galardonada en los premios Grammy con 28 estatuillas. Ha sido una gala con muchas medidas de seguridad por la pandemia, pero no ha faltado ni las actuaciones en directo ni las reivindicaciones. Muestra de ello la mejor canción del año, I Can't Breathe, del artista h e r inspirada en el movimiento Black Lives Matter. See you with me, and you say, As long as I m here, no one can hurt you. don't Arranca la mañana del 15 de marzo, España, a las 6 y 37, 5 y 37, en las Islas Canarias. España a las 6. Iñigo Alfonso. La ciudad siria de Daraa registró hoy, hace 10 años, las primeras movilizaciones contra el presidente Bashar al-Assad, que terminaron degenerando en una cruenta guerra civil que todavía continúa. Activa. El conflicto ha provocado la huida de más de 5 millones y medio de sirios a otros países. La mayoría está en, en vecinos como Turquía y también en Europa. Alemania es el cuarto país receptor con 585.000 refugiados y 500, claro, 85.000 historias diferentes. Corresponsal en Berlín, Gabriel Herrero, buenos días. Buenos días. h u i d a Salún vino a Alemania hace ya casi seis años. No piensa regresar a su país por ahora, pero siempre lo lleva en el alma. Wir sind echt...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 Un comienzo duro. Es licenciada en literatura y artes escénicas. Abandonó Siria en 2012, primero a Jordania, luego volaron a Alemania cuando Merkel abrió las puertas a medio millón de refugiados sirios, pero no todas de par en par. Aquí es muy difícil encontrar un trabajo en las especialidades de teatro, literatura o similares.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 Su hija se quedó en Jordania para terminar la carrera de periodismo. La embajada alemana le ha negado repetidamente el visado. Es lo que le falta a WIDAT para sentirse completamente satisfecha. Quizás algún día, nos dice, sea posible reunirse con sus amigos y familia en Siria. Eso sí. De vacaciones. Gracias, Jota. Las carreras sanitarias cambiaron su programa de estudios hace justo un año con la declaración del estado de alarma por la pandemia. Los futuros médicos y enfermeros han suspendido las prácticas en hospitales por la educación virtual. Es un giro radical en la forma de enseñar que, según los alumnos, todavía necesita afinarse más. Juan Coca, buenos días. Buenos días, estudiantes, profesores. Un año complicado en las carreras del ámbito sanitario. Nos lo contaba Jesús Millán, catedrático de Medicina. Nos encontramos con una situación sobrevenida, ¿no? Porque los estudiantes desaparecieron del entorno clínico, desaparecieron de los hospitales, ¿no? Perdimos por lo menos dos meses de prácticas. Me tenía que incorporar a mi segundo periodo de rotación、eh, la, la misma semana de marzo en la que se declaró el estado de alarma. No voy a recuperar, está claro. Como nos cuenta Carmen, estudiante de Medicina, perdieron prácticas y con el tiempo sí han podido incorporarse, aunque con ciertas restricciones. Paola es estudiante de enfermería. No han prohibido、um, entrar a urgencia y a la planta COVID, obviamente. El protocolo de mis prácticas estipula que nosotros no podemos entrar en contacto con pacientes COVID. Entonces, eso sumado a la reducción de aforos que ha habido que implementar, en, pues muchas veces hace que nos tengamos que quedar fuera de la habitación mientras pase el resto del equipo. En cuanto a las clases, también han tenido que adaptarse. Que tuvo que convertirse a, enteramente a virtual de golpe, sin disponer en muchos casos de los medios necesarios para ello. Hemos fracasado en la falta de diseño. De la enseñanza virtual,、uh, tenemos fatiga digital,、eh, pero también hemos aprendido cosas: que hay soluciones distintas, que, que aunque sin abandonar escenarios convencionales, hay cosas que se pueden enseñar en, en, en remoto. Que te tienen que enseñar cómo hacer una t r a c h e o t o m í a a través de una, de una cámara. Aunque se siga avanzando tanto en las clases como en las prácticas, hay todavía mucho camino para que la formación de las carreras sanitarias se dé en las mejores condiciones. Gracias, Juan Altos, representantes de la Agencia Europea del Medicamento y la e u r o p a Organización Mundial de la Salud comparece n en el Parlamento Europeo para informar sobre la eficacia de las vacunas disponibles contra las variantes del coronavirus. En España, el gobierno todavía tiene que decidir si inocula o no las de AstraZeneca a mayores de 55 años y espera aumentar el ritmo de la campaña a partir del segundo trimestre. Los auxiliares de veterinaria piden ser incluidos en el grupo de los prioritarios. David Hormigos, buenos días. Buenos días. La decisión de no incluir a los auxiliares de veterinaria como personal de primera línea en la campaña de vacunación. Para la COVID-19, algo que sí se ha hecho con los veterinarios, ha levantado muchas quejas en el colectivo. Es como si en un hospital vacunaran a los médicos y no, y no a los c e l a d o r e s a los enfermeros, recepcionistas. Es que es absurdo. No llegamos a entender、eh, la falta de empatía que se tiene hacia nuestro colectivo. Pues nos ha indignado a muchos. Hemos estado desde el principio de esta pandemia trabajando al ser servicio esencial. Afirman sufrir discriminación laboral debido a una homologación de la profesión que ya lleva 35 años en espera. Los veterinarios. Están colegiados, no existe una base de datos porque ellos están colegiados y nosotros, como auxiliares, no. No existe un, un título oficial, no es un grado superior, no es una carrera. Las entidades que se encargan de la formación de esta figura profesional son academias privadas. ¿Eso qué supone?、Eh, la cantidad de asignaturas, la duración incluso de los cursos puede oscilar dependiendo de las necesidades empresariales que tenga esa entidad. En otros países, como Reino Unido o Portugal, esta enseñanza se enmarca como carrera universitaria o formación profesional. En España, mientras tanto, los auxiliares siguen. Y solicitando vacunarse, algo que se está empezando a hacer solo en algunas autonomías. Son y 42, y hay otros territorios, otras noticias aquí en Radio Nacional de España y en Madrid otra exposición, Blind Sensorium, del fotógrafo y documentalista Armin Linke, que evidencia los efectos de la globalización y de las construcciones sobre diferentes poblaciones locales. Ana Gil. Blind Sensorium, Antropología Visual, nace de un proyecto de investigación que el fotógrafo y documentalista Armin Linke ha llevado a cabo en los últimos diez años alrededor de todo el mundo y que ha contado con el apoyo de la Fundación s o r i l l e Durante ese tiempo ha documentado los efectos de la globalización y la transformación de las infraestructuras, se ha entrevistado con científicos, políticos y activistas y ha conseguido tener acceso a laboratorios, salas de negociación de las Naciones Unidas, a zonas de extracción de recursos y a regiones. Donde es más evidente el impacto del cambio climático, como explica Gemma Aviñó, g directora d j u n t a de la Fundación s o r i l l é Desde las plantaciones de aceite de palma, Que implica la quema de turberas en Borneo, por ejemplo, o la, el cultivo de invernaderos hidropónicos en Bahrein, la extracción de recursos naturales como el petróleo, el, el aluminio. Con todo ese material, Link ha creado el vídeo artístico que constituye la pieza principal de la muestra que se puede visitar en Matadero Madrid. Junto a ella, una línea de tiempo que desarrolla los temas tratados en la película y una serie de fotografías que realizó durante sus años de investigación. h o u ¿Y cómo arranca la mañana en Diego Picabea? Empecemos el día con arte, con el Museo Van Gogh de Ámsterdam, que ya tiene colgados los cuadros de su próxima exposición, a la espera de que vuelvan los visitantes. Dit es el Van Gogh Museum en Ámsterdam, van over t e hill. o s museos de los Países Bajos no tienen todavía fecha de reapertura, así que el Van Gogh Museum ofrece un adelanto en su web de la exposición Here to Stay, aquí para quedarse. Es un repaso a las adquisiciones de la última década. Pinturas, dibujos y cartas de Van Gogh y otros artistas. Sí, es el museo del mundo con más obras del genio neerlandés, pero también cuenta su vida y su obra con Toulouse-Lautrec, Munch, Monet o Degas. El Van Gogh Museum Amsterdam, porque es, n a t u r a e n t e el gran o donde se t e n c e n La última pintura de Van Gogh que compró el museo Van Gogh fue Campesino, quemando malas hierbas, en 2019. Para entonces, llevaba 42 años sin adquirir una pintura del artista. Un lienzo de Van Gogh no sale barato para un museo con fondos públicos. En cambio, las razones. Y las emociones del arte son gratuitas y la exposición digital también las cuenta. Hans Martin, gerente del almacén del museo, recuerda Intimité de Baloton porque fue la primera pieza que colocó para el público. Y ante un moned con paisaje de tulipanes, un joven trabajador del Van Gogh Museum, y a s i n e Talley, dice: Así deberían ser los Países Bajos, historias y colores diferentes, individuales, pero unidos. ¿Has v i s o sobre el pintor, Vincent Van Gogh, que amaba c o l o r and... イニゴ・アフォンソーバー、イニゴ・アフォンソーイニゴ・アフォンソ Y en la Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga. Buenos días. Muy buenos días, Inigo. Pues a esta hora, pendientes de varios accidentes en Barcelona, queda interrumpido el tráfico de la AP7 a la altura de Santa Perpetua de Moguda, en sentido Martoré. Y también atentos de dos alcances. que cortan un carril, uno en Valladolid, en la A6 a la altura de Tordesillas, en sentido Madrid y otro en Salamanca, en la A66 en Villares de la Reina, en sentido Zamora. Al margen de estos accidentes, retenciones en la entrada a Madrid, por la A42 en p a r l a y f u e n l a Brada y la A4 en Valdemoro y Pinto, pero también en Barcelona, en la AP7, en San Saturne y d a n o y a en sentido a la Ciudad Condal. Y vamos a ver qué tiempo va a hacer hoy Agencia Estatal de Meteorología. Carlos Asensio, buenos días. Buenos días, Íñigo. Pues tenemos cielos con intervalos nubosos en el extremo norte peninsular, también en el sistema ibérico, en el estrecho y en Melilla, con una baja probabilidad todavía de algún chubasco débil en el litoral central catalán, en Baleares, pero tendiendo a poco nubosos a lo largo del día los cielos en estas zonas. También en Canarias, intervalos nubososos en el norte de las islas más montañosas, pero en gran parte del país en las próximas horas esperamos predominio de cielos poco nubosos o despejados, pero en el Cantábrico oriental y en el oeste de los Pirineos. Son posibles algunas precipitaciones débiles más probables e intensas en Guipúzcoa y norte de Navarra y una baja probabilidad de nieve en Pirineos por encima de los 1100 a 1300 metros. Lo importante hoy es ese viento del nordeste con intervalos de fuerte en el bajo Ebro y Ampurdán y rachas muy fuertes en Pirineos que pueden superar los 80 k m por hora. Hasta las 5 de la mañana se han registrado rachas de 54 k m por hora en Pontané, la provincia de Lleida. Temperaturas diurnas en aumento en la mitad norte peninsular y en descenso en los litorales del sudeste, pocos cambios en el resto. Máximas de 13 en Ávila, 14 en Bilbao, 17 en Guadalajara, 18 en Ceuta, 19 en Jaén, 20 en Tarragona y 21 en Pontevedra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En Radio Nacional, España a las 6. Iñigo Alfonso. Hoy Son las 6 y 48, 5 y 48 en las Islas Canarias y seguimos contando noticias aquí, aquí en la radio. En una mañana en la que, como les estamos contando, vamos a mirar muy de cerca a un conflicto que cumple una década en marcha, el de Siria. Lo que comenzó como una revolución rápidamente se tornó en una cruel guerra que todavía perdura, que ha costado la vida a más de 400.000 personas. Pero a pesar de la terrible cifra, el coste humano no termina ahí, ni muchísimo menos. No tiene en cuenta a quienes han perdido la vida en las cárceles o en centros de detención del gobierno, ni a los miles de desaparecidos. Además, hay, hay que tener muy presentes a quienes en esta guerra se les ha arrebatado su hogar: unos 11 millones de personas. Lo han tenido que dejar todo atrás. Nuestra compañera Aurora Moreno se encuentra como enviada especial en la ciudad turca de Gaziantep, cerca de la frontera con Siria. Este país, Turquía, es el que más refugiados ha acogido durante estos años. Casi cuatro millones son personas que tratan de sobrevivir y rehacer su vida en condiciones d i f í c l e s Muy complicadas. Como decimos, en Gaziantep, Aurora, muy buenos días, Aurora. Buenos días, Iñigo. El 98% de los 3.700.000 refugiados sirios que acoge Turquía ya no están en los campos. La mayoría se han instalado en ciudades como Estambul y en el sureste del país, en Adana, Bursa o Izmir. Han creado sus propios barrios, han abierto comercio, sobre todo de alimentación. Y en algunas poblaciones, como la que nos encontramos en Gaziantep, en la frontera, los refugiados sirios suponen prácticamente el 40% de sus 2 millones de habitantes. Una presión que despierta cada vez más recelos entre la población local. Más del 99% de los turcos odian la existencia de los sirios. Todavía se nos considera refugiados aquí, nos dice Mustafa Darwis, de 18 años, que huyó de Alepo poco después de comenzar la guerra. Cuando vienen a s i r solo quieren dinero. 100 dólares、お得な。100, 50, 10, Los primeros cinco años los pasé llorando porque quería volver a mi país, explica Aysal de la Takia. Ahora, como profesora de turco, ya tengo mi vida y mi futuro aquí, asegura. Los hijos quieren quedarse donde han crecido, los padres regresar a su país. Quiero volver a Siria en cuanto acabe la guerra, insiste Haitham Zapatero, que huyó de los bombardeos de Alepo. En Turquía no gana mucho y además paga unos 80 euros por el alquiler de su casa. Demasiado para su economía, pero de momento la profunda pobreza y la inseguridad de Siria les impiden volver. Todos seguirán aquí. Volvemos con a aurora a partir de las 8. Turquía, Egipto y ahora el Reino Unido. Este ha sido el itinerario de un ciudadano de Siria, odontólogo de Alepo, que huyó cuando el régimen comenzó a represaliar a quienes, como él, colaboraban con la ayuda humanitaria. Al igual que otros、eh, compatriotas, desea regresar a su país, pero teme que hacerlo le cueste la vida. Se lo ha contado a Sara Alonso, a nuestra corresponsal de Radio Nacional de España en Londres. Hace diez años, Yazando Edari estaba terminando odontología en Alepo. Planeaba su futuro.、Pero、nunca pensó que sería como refugiado de guerra en Reino Unido. En un principio, la revolución le llenó de esperanza en el cambio, en la democracia. Al poco tiempo, todo cambió. Empezó a tener miedo por su vida porque el gobierno dice d e tenía a todos los que trabajaban en el ámbito humanitario y él ayudaba. A gente que llegaba desde Homs, el primer escenario de la guerra, hasta Alepo. Se marchó primero a Egipto para luego instalarse en Turquía, en las ciudades de frontera, desde donde durante dos años colaboró con ONGs que operaban dentro de Siria. Finalmente, en 2015, llegó al Reino Unido. Hoy trabaja como dentista y como investigador en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en temas como la reconstrucción del sistema sanitario sirio. n e q u sea r í a ser un dentista en mi ウケ。Country, Government. No puedo regresar a un país que tiene un gobierno criminal. Well, return, they will, they will Sencillamente, ahora, si vuelvo, me matarían. Vamos con la prensa. Hoy todas las portadas recogen la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la convocatoria electoral. Hay un periódico que publica una encuesta sobre estas elecciones del 4 de mayo. Sandra, ¿con qué pronóstico? Sí, es la razón que apunta Ciudadanos se desploma, pero tendría la llave para dar sol a p p o p s o El e sondeo d NC Report augura 65 escritos. Escaños para la suma PP y Vox y 63 para el bloque de la izquierda, por lo que los ocho que otorga ciudadanos serían clave. La mayoría absoluta está en los 69 escaños. El principal titular para este periódico asegura que Rivera contacta con cargos de ciudadanos para tumbar a arrimadas. En este sentido, el mundo dice e l PP Última más fichajes de ciudadanos en pleno debate sobre su futuro. Según este diario, v i l l a c i s Girauta o de Quintos están en la lista de Génova. También señala que la incorporación de líderes municipales de la Formación Naranja podría dar al PP algunas alcaldías El p s o El e diario.es escribe: Arrimadas incorpora a Begoña v i l l a c í s Juan Marín y t o n i Cantó al núcleo duro de Ciudadanos para tratar de sofocar la crisis. Nombres que también da por hecho el Confidencial.com, que se incorporarán a la dirección naranja. Y en su titular, este digital señala: Arrimadas renovará su cúpula para diseñar una nueva relación beligerante con el PP. Y también hay un medio que habla de una nueva legislación para la corona. Sí, es el periódico El País, que titula Gobierno PP y Casa del Rey Negocian Reformas Calvo Alfonsín y un exalto cargo popular. Buscan dotar de más transparencia a la jefatura del Estado, pero descardan una ley específica. La imagen deportada de este diario es para la masiva protesta en Londres a las puertas del Parlamento por la violencia contra las mujeres. Fotografía que también incluye la vanguardia con este destacado protesta contra la policía en Londres. La dura actuación de Scotland Yard contra las protestas por el asesinato de una joven de 33 a años a manos de la policía provocó nuevas concentraciones. Hay más noticias este lunes en las primeras páginas de los diarios. El Mundo dice: Sánchez Prima, en las ayudas directas a comunidades del PSOE. PSOE A veces señala el ministro de Seguridad Social, proyecta subir impuestos a los sueldos de más de 49.000 euros. Escribá también quiere ampliar los años de cálculo para las futuras pensiones. Entrevista en el periódico de Cataluña la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera, que declara las baterías pueden fabricarse en Martorel l y en otros sitios. Vamos a mirar a los videojuegos, hoy muy abundantes, pero en los años 70 solo estaban al alcance de unos pocos. La Universidad Politécnica de Valencia acoge estos días consolas, democracia para la imagen digital. Una exposición que permite ver cómo ha cambiado esta tecnología. Redacción en Valencia, José m i r a g a l Consolas históricas como la Magnox Odyssey del 72, la primera de todas, sus periféricos, manuales, el primer cartucho, los primeros juegos o el primer ser animado, un gusano de líneas entre las obras audiovisuales. Un recorrido histórico desde los orígenes militares de la imagen digital hasta la actual sociedad gamificada. El momento en que la televisión dejó de ser un aparato pasivo para interactuar con él, con esos juegos de tenis. Este personaje poligonal se convirtió en un mito erótico. No solamente para los g e e k s y los gamers, sino para todo el mundo.、Eh, hola, m e o s cruzado la frontera. n o cruzamos la frontera porque esto no deja de ser un personaje animado y se ha convertido en objeto de pósters en los cuartos de los chicos. Hemos dado un salto, hemos traspasado el límite de la pantalla, hemos hecho real, objeto de deseo. La primera simulación de voz humana de la Intellivision, el Commodore 64, la microcomputadora más vendida de todos los tiempos, o el Astra 64. La exposición permite al visitante disfrutar de vídeos de un gran número de partidas de videojuegos históricos, así como adentrarse en la obra de las figuras clave de la historia del arte digital, videoclips, publicidad y películas científicas. Nos acercamos a las 7. Sí, sí, mantenemos la vida. Nos acercamos a las 7 con Marcos Mostaza. La aparición de los Jayhawks a finales de los años 80 y especialmente su deificación por sus fans en los primeros años 90 fue una de las grandes sorpresas que nos trajo el final del siglo XX. Eran sencillamente irresistibles. Su folk rock americano, compuesto por el combo de compositores Gary Luris y Mark Olson, hizo que los críticos sacaran a la palestra otros combos geniales como el de John Lennon y Paul McCartney. Parecían una resurrección del rock más clásico y elegante. A pesar de que su contenido era irreprochable, el álbum Tomorrow de Greengrass no llegó a vender tanto como se esperaba en un principio. En gran medida porque en el año 1995 lo que primaba era la música grunge y el reciente Britpop que llegaba del Reino Unido. Los Jayhawks inmediatamente adquirieron estatus de culto, aunque muy pronto tendrían que enfrentarse a la partida de uno de sus dos principales creadores, Mark Olson. Guerras internas y esas cosas.